Camisaraki, Gilatanacas, Camisaraki, Kuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes acá por la 107.5 Frecuencia Modulada para toda la provincia cordillera y a través de la 105.9 Radio Cajón en el Cajón del Maipo, a esta hora de la tarde noche ya estamos en el aire junto a ustedes y toda la música de América Andina hoy día, ¿ya? mucho muchos saludos a muchos grupos muchos músicos mucha gente tocando en estos tiempos eh, tiempos de carnaval un montón de cosas tenemos hartos datitos también así que vamos por por presentar a nuestro productor musical don sebastián herrera gilata cómo estás hola la vicente aquí estamos hola que dice escuche mejor ahí sí sí ahí sí sí, sí. sí no muy feliz de acompañarte Nuevamente, una semana aquí en el programa. Sí, además Ahora es una estamos. semana muy muy especial, porque este es el mes muy especial también para las distintas comunidades. Muchas de ellas ya están terminando los anata los carnavales. Y como dijimos la semana pasada, comienza el carnaval más grande, por cierto, el carnaval de Arica. Bueno, vamos a, a iniciar nuestra programación con unos grandes amigos nuestros. Ellos son... Hay a marca Sol de Andes con caderas al viento Bien, ahí iniciamos con Jaya Marca, Sol del Andes Caderaz al Viento Eso, oye Estos chiquillos también estuvieron acá en el programa Así que les mandaba un gran saludo a Jaya Marca Sol del Andes, hicieron una gira también en, El año pasado por allá Por sus, sus tierras del Perú Bueno Oye eh, ¿Qué les quería decir? Les quería decir que Nos queda poco, oye, ¿cómo se pasa el tiempo tan rápido, eh? Ya estamos en febrero, ya estamos prácticamente en la mitad de febrero, o sea, el último recambio de los turistas, ¿ya? Bueno, los que hemos tenido la desgracia de quedarnos acá, lo hemos asado de calor. Y, ¿qué le vamos a hacer, pues? casi es en la mayoría, en todo caso, ¿eh? no, las cosas tan bien caras como para pa salir a veranear, pues. Pero bueno, los que están guatita al sol ahí o guatita a la arena, como dice a los Santa Feria, tirado en la playa sin hacer nada, les mandamos un gran saludo desde aquí, pues de lo que raro el arcoíris con toda la fuerza de ese tremendo sol que porque le gustaría tener porque estos días han estado bien nublados, al menos en el litoral, que ha servido. Oye, ¿y para el sur qué te cuento? Siguen las la, la la esquema indiscriminada porque ya como que por ahí se sabe que es intencional. ¡Qué terrible! ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando al ser humano que no piensa que detrás de todo esos árbol hay animalitos que se pierden? Así que, bueno, conciencia es la que hay que tener, conciencia es la que nosotros también tenemos que hacer. Y desde aquí de lo Los Guerreros del Arcoíris la hacemos todos los miércoles que podemos recordarle a ustedes que el suelo, como decía el profe Valdivia, no es basurero, no se olviden de eso, ¿ya? Hoy día tuve un altercado ahí en la plaza, con un tipo que, medio trastornadito el cabrón, quebró una calculadora y la dejó ahí botar, entonces yo le llamé la atención, po. él me dijo a mí, bueno, ¿y tú qué te creís dueño de acá? Yo le dije, lamentablemente, sí soy dueño, ¿no? Si yo nací y me crié aquí en mi puente alto. Y entonces, obviamente que me siento muy mal cuando alguien lo ensucia. Indiscriminadamente ¿no? además. ¿po? Y deja la basura ahí a vista y sineta. Se podría haber un anciano, se ha enterrado un lamanito. ¿ya? Entonces, ¿qué lo pasa? Que no entendemos que la tierra hay que cuidarla. Bueno. Hay historias que nos han pasado cierto historias que que todo chile recordará muchas familias recordarán nosotros como puente altino recordamos una com, una conmemoración de algunos hermanos nuestros de acá de esta comuna que fueron detenidos y fusilados así que fuerte la palabra ¿eh? detenidos y fusilados en un puente allá en viva zeta esta noche nos trae la memoria con una poesía muy hermosa cantada por puentes esta tarde les presento al grupo allá de puente alto y este aparecido is ja Tremenda canción con la agrupación Aya de Puente Alto y este poema tan hermoso. Bueno, ahí nos va a hablar un poquito el, el Seba de qué se trata porque nosotros tenemos una mente muy frágil y olvidamos muy rápido, demasiado rápido. En nuestro Chile, querido, pasaron cosas tan terribles, pero tan terribles y que como que aquí no ha pasado nada. Entonces, no, tenemos una historia que carga... ...esa historia que carga con nosotros y que todavía no tiene justicia... ...por algo no tiene perdón, tampoco tiene olvido... ...y esta tarde hemos querido recordar a estos compatriotas... ...y además vecinos de nuestra comuna... ...aquí nos va a leer un poquito el Seba... ...de qué se trata esta canción tan hermosa... ...compuesta por, por bueno, los arreglos pertenecen... ...a estos puentealtinos llamados AIA. Este es en homenaje a las víctimas puentealtinas de la masacre del puente Bulnes. Esto fue el día 12 de octubre del año 1973. Este la letra, o sea, la letra de esta canción es extraída de un texto llamado Fogata del Aparecido de Armando Tejada Gómez. Hoy podría nombrar a los a los vecinos que perecieron por solamente pensar diferente, fueron fusilados. Sí. Sí, son los peores que, bueno, la mayoría o todos son jóvenes que fluctúan entre los 14 años y los 23 años. Alfredo Moreno Mena, Luis Rodríguez Arancibia, Luis Verdejo Contreras, Luis Toro Vidal, Luis González Lazo, Luis Suazo Suazo, Rigoberto Julio Díaz, Elizabeth Contreras Díaz de 14 años tan solo, Jaime Bastías Martínez, Domingo Morales Díaz, David Galloso González y Mario Matus Santos. Bueno, ellos fueron fueron ultrajados, fusilados, después de dos días después del golpe militar. Y esta tarde nos no trae la memoria porque no podemos dejar de olvidar un país que no tiene memoria y un país que no tiene futuro. Nosotros no podemos dejar de olvidar este pasado tan oscuro que nos marcó y, y nos marcará por mucha por toda la vida. Pero también tenemos que pensar que tenemos que cambiar, que este país necesita de muchas cosas que le hacen falta. Bueno, les decía al principio que en el norte de nuestra patria los carnavales están pero a flor de, de sol <risa> mamiña, isluga, socoroma, ochucuruma, como quieran decirle pero sin duda que el, el principal que ya comienza ya vamos a escuchar a Arac Pacha con esta despedida de carnaval Thank you. La falla. Despedida. Ya llegaste. ¿Por qué tan luego si la fiesta acaba de empezar? Y estaba tan bonita. ¿Por qué se tiene que acabar? Tanta alegría que había en mi pueblo. Y toda la familia con nosotros. Y todos los amigos que vinieron de lejos este año al carnaval vayan, quédense conmigo, aquí bastante lugar, total, si quedamos los puros viejos, los jóvenes se van a la ciudad, el pueblo está lindo ahora, y vamos a progresar, quédense con nosotros mis amigos, a aquí se van a la ciudad, Aquí la vida es un poco dura, pero hay donde trabajar. Vamos a plantar verduras y papas cosechar. Haremos lindos los pachayames y los vamos a ayudar. Quédense con nosotros, mis paisanos, que los vamos a estañar. Quédense, por favor. Charpaya Maldita eres ¿Por qué viniste a llegar? Yo sabía que tenía que pasar esto Pero igual te esperé Sabías que llegaría y que tendría que llorar Por eso miro a los abuelos Que más de alguno no estará Y para el año que regresen otro no volverán Sé que vendrán algunos nuevos pero no es igual no es igual quisiera detener el tiempo ahorita y esperar de esperar seguir viendo caras alegres viéndonos trotar que siga jugando a la chaya yo no quiero cachar paya la despedida no quiero. No quiero volver a escuchar el canto triste de despedida. Madre tierra, Pachamama, no dejes que se vayan. ¡No dejes que se vayan! ¡Cachar, pállanos! ahí estaba arac Pacha Arak Pacha de hace tiempo sí de su, sus primeras producciones con el sello Alerce comentábamos que era así como muy rápido ¿eh? pero en el fondo eso en el fondo ya se termina el carnaval y, y queda el pueblo vacío y, y hay que esperar un año para volver a encontrarse ¿sí? Sí, es tan hermoso todo y está tan triste la partida como todas las cosas que pasan cierto por la vida Eh, bueno Se han hecho varias actividades Muchas eh, En distintos lugares ¿eh? En distintos lugares De, de, de Santiago o, o, o después de la pandemia Como que extrañamos tanto Poderlo rejuntar Y poder hacer los festivales Que se hacían por todo Chile Así que bueno Vamos marchando, vamos caminando para para para mejor. Ojalá todo sea para mejor. Tenemos que deber siempre el lado positivo del, del tema. ¿Volvamos a Arica? Volvamos a Arica, pues. Vamos a buscar a Arica Manta esta tarde con este tema que se llama La Migrante.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 bien, pues estamos con todo el ánimo de carnaval, ah, ahí bailando morenadas, tres días ya dicen los Arica Manta, ya qué bonitas estas morenadas que se van a presentar este fin de semana en, en la Plaza rica y en, en todas sus expresiones sin fronteras sin banderas sino que el folclore en sí unido, qué hermoso cómo me gustaría estar por ahí Pero nosotros como tenemos esos ánimos de carnaval, vamos a continuar con estas morenadas de carnaval. Pero esta vez con uno de los grandes de acá, nuestro yapu que anda por todas partes, anda por todas las ciudades. Así que le mandamos un saludo a todos los chiquillos de esta gran agrupación yapu que nos acompañan con coplas de morenadas. ahí teníamos a los grandes y Iyapu con estas coplas de Morena haciendo recuerdo acá con el Sebastián de, de la llegada de Iyapu a Chile que fue apoteósica un encuentro súper pero súper grande que me quedará en la memoria para siempre a mí porque fui partícipe de esa gran marcha que convocó no sé cuánta gente eran miles y miles de personas en la explanada del Parque La Bandera ...donde no había nada, era un sitio de eriazo... ...y ahí convergieron desde todas partes de Santiago... ...en multitudinarias marchas... ...para recibir a Inti Jimani y al grupo Iapu... ...fue algo mágico, algo que muchos de nosotros que... ...que vibramos con la música andina y, y, y las cañas y las quenas... ...fue algo espectacular poder ver desde... ...desde, bueno, teníamos... ...estaba bien retirado del escenario pero la emoción era muy grande así que los que vivimos esa oportunidad de poder eh, estar junto a estos grandes de la música andina nacional eh, nos recordarán momentos felices dentro de los de lo infelices que también éramos en aquel tiempo todavía porque todavía habían desaparecido todavía habían había genocidios todavía en ese tiempo pero bueno, se llegaron para quedarse para estar con nosotros y para alimentar lo que el pueblo necesita y Yapu lo canta si hay que luchar por las aguas de Aysén y Yapu crea la canción si hay que reivindicar a a los hermanos mapuches muertos equivocamente y Yapu estaba presente así que esta gran agrupación merece todo el respeto del mundo por por lo a ver cómo se puede decir la palabra consecuencia, por la consecuencia. No es solamente el canto, sino la consecuencia. Bien, pues vamos a vamos a seguir en Arica. Oye, me quedó gustando Arica, no sé si me gustaba porque está cerca de la playa o porque me puedo subir al morro, y desde el morro puedo ver el carnaval, ah, sería fantástico, ¿cierto? Ancali, y este tema, Carnaval de los Abuelos. Carnaval de los Abuelos. Pues ahí estaban cali de arica también ellos son y nos interpretaban carnaval de los abuelos queremos reiterar el saludo para nuestros amigos de la 105.9 radio cajón en todo el cajón del maipo hasta hora de la tarde saluditos para todos nuestros queridos contertulios que nos que todas las semanas están con nosotros. Un saludo para el, Taki, el mago Taki, que está siempre ahí con el programa. Oye, chiquillos, si quieren cumpleaños, se les avecina los cumpleaños, quieren tener un, un, un mago y todo un show, bueno, contacten al mago Taki. No se olviden, mago Taki, ¿ya? Le mandamos un saludo al, al mago Taki, que haga sus propias magias. Eh, eso, oye, nos decían que desde el cajón del Maipo que se habían atrasado un poquito en la partida, pero que ya estábamos en el aire así que reiteramos un a toda la gente linda del, del cajón ya, que espero que que en estos días que, que quedan, que, que van a ser visitados igual, que no vaya a pasar más cosas, más trágicas que ojalá todo este tiempo que nos resta de verano, sea para tranquilidad y ojalá en todas partes de Chile chiquillos, que cuesta cuidar ¿ah? que cuesta cuidar Así que le queremos reiterar también el saludo para José Acevedo del Rústico, ¿ya? Si usted va a Pirque, no se olvide de pasar a buscar sus ricas ayullitas ahí al Rústico, que está ahí en, eh, en Pirque, pero en el Camino del Llano, en el Villor Georgiano. Ahí está esperándole José Acevedo, el pescador. Eso es, pues hoy eh, oh también bueno, los mandan saludos del cajón del Maipo Sebastián, la Claudita Maturana le, le reiteramos saludo. el saludo para, para ella eh, un gran en el, saludo para el cajón del Maipo sí, para todos los hermanos que, que la pasen bien vamos a, a escuchar a una agrupación nueva para nosotros ellos son Inca Marca Y este loy, loy, loy Ahí estaba Inca Marca, con Loloy, Loloy. Oye, hoy día hay poco hay pocas comunicaciones, eh, a pesar que somos la comuna más grande de Chile, las comunicaciones no son muy buenas aquí en, en nuestra comuna, entonces es bueno recordar. Y estamos recordando, en eso estamos. Y hoy día vamos a recordar a un, a un vecino nuestro, de acá de Puente Alto que se cumplen ya 12 años de la partida eh, del fallecimiento de Daniel Alejandro Montero Montesinos artista puentealtino conocido popularmente como Missy Browen MC Browen, no, MC Browen. este cantante que que formara parte de la agrupación Chamanes Green Room ya falleció en el año 2013 a causa de un accidente automovilístico en la comuna de la Florida este hecho pudo bermar la figura de Browen quien hasta el día de hoy permanece como uno de los iconos del género que perdura expandiéndose en la comuna y en el país desde la radio Puente Alto y desde el programa Guerrero Larqueire un saludo muy fraternal para toda su familia y el recuerdo de MCB Browen Escuchemos un pedacito de, de esta agrupación de Puente Alto, chamanes. Estoy vuelta para abrazar y solo abrazo la maldita almohada a Dios le pido que si un mal hombrecido que perdone mis pecados solo quiero estar contigo no sonarás y solo dime se recuerdo se amó porque siempre fuiste cuerdo soy muy feliz se fue un Fins demà! Bien, hacíamos este pequeño homenaje un poco na, saliendo un poco de, de contexto del programa pero creemos que es importante al artista chileno rendirle homenaje siempre siempre vivo y no vivo mejor vivo que no vivo si sí, eso es debiera de ser bueno vamos a, a seguir por nuestra senda de la música de américa andina esta tarde nos acompañan nuestros grandes hermanos Hacha Inti de San Bernardo enamorado de tus cabros sí, sí enamorado de ti ahí estaban nuestros amigos de Hacha Inti de San Bernardo enamorado de ti eh, bueno, al chiquillo también les fue harto bien estos días pues se presentaron en un montón de partes y una presentación muy linda también con una agrupación de danza el movimiento andino en el año 1924 tuvo mucha incidencia en varias cosas pues también en las comparsas, en distintos lugares de Santiago. Así que, bueno, ahora todos todo arrancándose para allá, para el norte. ¿eh? todo ya... ...haciendo sus maletas para irse al Carnaval de Arica. ¿eh? Que va a estar muy hermoso. Oye, eh, ¿más, de vez, más de alguna vez... ...han estado ahí en el Carnaval de Arica, ¿cierto? Me refiero a los Jarcas esta noche con nosotros... Y nos van a interpretar una canción muy hermosa. Se los quiero dedicar a todos los amantes de la música andina. ¡Munas es Quechay con los Jarcas de Bolivia! Coconai war misitai Munasuketa tutta sotto i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 Pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir. Pudo cambiar Bien, pues este tremenda canción con los jarca, ¿cierto? Bueno, los jarca eh, de este movimiento andino tiene harto que aportar, ¿cierto? Y también a su a su país. Mucho aporte folclórico en ese país, mucha cultura también. Mucho respeto también. Eh Bueno, ahora les quiero comentar de algo que nos va a pasar por allá en el mes de abril, ya, donde la productora Coyasullo Marca trae a estos grandes prócer de la música andina. Se presentarán en Arena Recoleta. Me refiero a la gran agrupación Proyección esta tarde con nosotros y tu abandono calentando motores para abril con la agrupación proyección estábamos tratando de comunicarlos con el día pero no no fue posible andan todo de andan todos de gira artística estos cabros ya llamamos a todos a, a varios amigos ninguno contestó el teléfono así que todos están allá en, en, en el norte eh, ya camino al norte cierto así que bueno les mandamos un saludo por febrero es así ya febrero es así Bueno, chiquillos, hemos estado en estos días agregando agregando también eh, género de la música andina, pero de de esta vez de un género cristiano. Así para todos los cristianos de Chile y para todo el mundo que adora a Dios, que somos muchos, vamos a escuchar de una gran agrupación, Tino Picuasi y este Soldado de Cristo. toy Señor, atalaya de mi Jesús, instrumento del gran yo soy. Latino Picuasi, soldado de Cristo. Bien, para toda la gente que profesa el, el nombre de Dios, ¿cierto? Bien, pues, eh, estamos en contacto con nuestro amigo Dieguito Villanueva, que va viajando, ¿eh? va viajando, no sé si viene o va por alguna ruta de Chile. Y estamos viendo a ver si nos contactamos con él, a ver si podemos llamarle vamos a ver ahora si podemos contactarlos con él a ver si está por ahí el cable a ver si nos nos contesta Dieguito y podemos hablar un poquito de, de que se, lo que se nos viene ¿cierto? lo habíamos comentado acá en el programa vamos a ver si logramos comunicarnos con Diego Villanueva de la productora Coya Suyu Marca, hoy a Suyo Marca, no se olviden, bueno han tenido hartas actividades esta productora Así que bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con él Y él se comunicará con nosotros también Y apenas tengamos la comunicación lista, vamos con ellos Vamos a ir con una petición de mi gran amigo acá Sí, eh, mira, la voy a cambiar porque me acordé de un tema también que me gusta mucho de la agrupación Sabia Andina, que se llama El Infierno Verde. El, está inspirado en la en lo que fue la guerra de del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Ya. Que se le llamó El Infierno Verde porque fue en un lugar justo donde... Muy selvático. El, claro, que las temperaturas llegaban a los 45 grados. Entonces, oh. fue la, la llamada la guerra del Chaco. Entonces... Bueno. Vamos a escuchar a esta, a esta gran agrupación también boliviana, esta sabia andina. habíamos tenido mucha música de, de Bolivia. Sí. Vamos a salir al aire, Diego. Estamos con el Diego, estamos tratando de comunicarnos con él y ya, ya tenemos comunicación. ¿Cómo estás, Diequito? Buenas buenas noches, buenas tardes. ¿Aló, Diego? Diego. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Aló? ¿Aló, Vicente? ¿Aló, Diego, Diego? ¿Aquí? A ver si ¿sí de allá. Vicente. ahí estamos ahí ¿me estamos. escuchas? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Diego, buenas tardes. Ya. ¿Cómo estás, cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está el programa? Bueno, aquí estamos, pues como de costumbre, hace treinta y tantos años eh, en este horario. Eh, comunicándonos con América Andina Y bueno, comunicándonos contigo, Dieguito Por una razón muy importante Que desde hoy en adelante El programa Guerrero del Arcoíris Se suma a esta gran A esta gran productora Que es suyo Marca Y nos va a hablar de, de esta tremenda sorpresa Que nos tiene para este abril Sí, sí Sí, sí te escucho, Diego. Nos escuchan bien. Bueno, quería mandarle un fuerte abrazo a toda la gente ahí de Guerrero del Arcoíris, a la gente de Radio Puente Alto, por supuesto, y y está, estamos aquí y observando desde la ruta 38, una hermosa luna también, todo paisaje. Eh, queremos mandarle un, un saludo y como tú dices, eh Hay una, bueno, la, la bonita noticia que hace un mes, tres semanas, más o menos tres semanas, está circulando de la visita por primera vez en Santiago de Chile del grupo Proyección de Bolivia, que tanto, que mucha gente ha estado esperando. Oye, sí, los queremos felicitar. Ustedes han hecho un trabajo muy hermoso de poder traer estas grandes agrupaciones a nuestro país, así que, y sé lo que significa todo ese esfuerzo que ustedes hacen para poder lograr hacer esta producción, así que nosotros con toda la fuerza del sol nos sumamos también por Dieguito, para que desde ahora en adelante, toda la semana Proyección esté con nosotros. Sí, y bueno, decir también que Puente Alto es uno de los... tiene un gran público de la música andina, lo hemos podido percibir, bueno, durante mucho tiempo, y tú bien lo sabes, pero también en los conciertos que hemos hecho hay mucha gente... Que de puente alto que ha participado también de ellos y por eso contentos también por la, la gente porque allá igual hay hay mucha gente de la vieja escuela como se dice amantes de la, de la música y del y de la y del, de la música con contenido y también en este sentido el contenido fuerte va a ser el, el amor proyección de alguna forma nos invita también a con, con su con su música a encontrarnos con, con el amor y el amor es parte también de la de la cultura andina, y, y ante eso estamos muy muy felices de poder también estar trabajando en conjunto, Vicente, eh, en conjunto con Coyasullo Producciones, y también con una productora que viene desde Arica, que va a ser esta primera alianza que estamos haciendo también, eh, que es Chucuruma, así que este, esto es una estamos trabajando de manera colectiva, también con los medios que son ustedes, Radio Puente Alto, con Guerreros del Alcoíbrido. Y, y encontrarnos en eso para el, y prepararnos para el 6 de abril porque también lo importante es que, que la gente participe de, de estos eventos que son únicos y que también que se tienen que también financiar por pues, y esto se financia netamente con con obviamente con la compra de entrada y en estos momentos estamos a todo ritmo con con la, con la venta de las entradas pues, entonces ese es uno de la, de, de, los, de los trabajos que que estamos haciendo en estos evento y, y entregar un buen espectáculo que va a ser en, en un lugar eh, en un lugar eh, un poquito más eh, un poquito más y eh, como se dice más conocido también por la gente y en donde también se puede eh, vivir de otro de otra forma también la, la música y estos conciertos que va a ser en la arena recoleta también en, en recoleta en Avenida einstein en donde, en donde vamos a, a preparar un bonito show y también una bonita jornada porque van a haber unas sorpresas que vamos a vamos a estar lanzando durante los próximos días. Oye, bueno, también tú sabes que nosotros aquí vamos a estar, como te digo, desde hoy, por eso queríamos el contacto hoy para ayudar, aportar a, a que la gente tome conciencia, vaya también a este gran concierto. Y además, eh, como siempre... Eh, Eh, ahí Dieguito nos, nos regalará Un par de entraditas de la producción Para poder regalarle a todos nuestros auditores Y se sumen más Puente Altino A este gran concierto Sí, por supuesto Como es de costumbre Siempre tiene que estar esa, esa parte eh, Importante para hacer Interactuar también a, la, a los oyentes eh, De Puente Alto Y alrededores Así que eh, durante la producción de semana ahí vamos, vamos a estar conversando para para ir haciendo ahí algún concurso, cómo se, cómo se hace. Y, y de antemano también, la gente que quiera adquirir su entrada, ahí entrada de preventa, en Portal Ticket. Y el día viernes tenemos una sorpresa en el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, yeah. en donde vamos a hacer una promoción. Vamos a lanzar una promoción por 24 horas, en donde se podrán comprar eh, dos entradas eh, pensando en parejas, dos por veinticinco mil pesos las entradas preventas están a 15.000 y ese día van a estar dos por veinticinco mil pesos Buena. así que va a ser una bonita promoción que la gente se, se suma a eso que regale una entradita a su polola a su pololo etcétera a quien quiera especialmente en ese día 14 de febrero oye Dieguito cuéntanos un poquito de, de tu persona eh, dónde vas vas viajando me decías dónde estás cuéntanos un poco Sí, voy viajando acá del, del litoral. Ya vamos de vuelta a la Cacip. Ah, ya está de vacaciones por ¿Sí allá. Eh, con la familia y vamos vamos de vuelta. Sí, bueno. ya para volver más ratito. Bueno, ya estamos eh, en viaje acá. Así que desde acá eh, se ve una bonita luna, como venía comentando. Así que era importante venir acá al, al litoral, a sentir el aire marino, para conectarse de nuevo ahí con del Valle del Mapocho. Oye, oye, Diego, ¿tú vienes manejando o vienes de acompañante? Acompañante. Ah, ya, bueno, ahí vivo el ojo porque Eso. en estos días cuando cuando suceden tantas cosas, así que te deseamos que tengan sí. un feliz, un feliz no, regreso a supuesto. casa. Y bueno, tú sabes que cuentas con Los Guerrero del Arcoíris siempre. Somos un aliado. Sí, pues. Eh, así que nosotros vamos a comenzar desde... Eh, bueno, ya empezamos hoy día ya a pasar proyección. Hoy día tuvo el tema El Abandono. Sí, es importante ahí. Así que... Ah, sí, fue directo al corazón. tema. Así que, pero ahora que no, estamos contigo, Dieguito... A... Ya, pues. Eh, sí, ah, sigan pasando la música de, de proyección porque va a ser una bonita... Se va a venir un bonito concierto, único también, quizás cuando más vendrán, así que ojalá que la gente acompañe, sí, eh, por adquiriendo su entrada, etcétera, porque es súper importante eso, y no va a ser un momento histórico también, como los tantos momentos históricos que hemos tenido también, con haber tenido a Guatiñas también sí, pues. acá, y haber reactivado con Altiplano, con Marc Camaru, no, y ahora con, con los Proyección, pucha, es un bonito, un, un bonita bonito proyecto, una bonita sí, eh, visita Sí, ojalá que esto vaya creciendo y que y que a lo largo de Chile, que nos, nos están escuchando en muchas partes hoy día, Dieguito y estamos muy contentos porque hemos podido sí. hacer muchos lazos por, con muchas agrupaciones eh, de distintos lugares, la semana pasada tuvimos a Mauco de Agua Lluvia, de Osorno sí, de Osorno eh, bueno, hemos tenido de, de, de Arica, de Antofagasta de Serena y también de acá de Santiago, la verdad es que estamos muy felices de poder ser un, un granito de arena, hacer el aporte a esta a esta mágica cultura que es nuestra cultura andina, así que estamos felices y felices de contactarse, que hemos podido hablar, y bueno, no, no va a ser la primera antes de la, de la llegada de Proyección a Santiago, para que podamos tener ese enlace y podamos tener a los proyección porque gracias a ti hemos podido tener a casi todos los grupos acá en, en nuestro programa así que estamos muy contentos muy feliz y darte las gracias Sí, no y prepararse nomás por pues cierto recién comienza prepararse que a poquito dos meses un poquito más de, de un poquito menos de, de dos meses para para este bonita esta bonita llegada de, de proyección para poder escucharlo en vivo acá en en Santiago eh, En una bonita jornada que se va a generar eh, Así que eh, Vamos con, con todo nomás Y a seguir escuchando Proyección Porque Proyección tiene una historia muy muy, muy buena También que está muy arraigada con el grupo Los Carcas sí. Tienen tienen la esencia, tienen toda la base ahí De los Carcas Y hay músicos que han pasado por aquí Por allá, Proyección, Carcas Tup, Tupai, etcétera De esos grupos cochabambinos que tienen mucho que decir Que a la gente, gente le gusta mucho Sí, pues bueno, también de, comentarte también, Dieguito, que ya vamos avanzando con nuestro primer encuentro andino que se va a realizar en octubre y donde también pre pretendemos que nos ayudes también en esta gran producción acá en Puente Alto sí, y, pues. y ojalá eh, sea un hábito poder hacer actividades de tipo andino en los distintos lugares de Santiago y, y en provincia, así que... Toda la fuerza del sol para ti, Dieguito. Saludos a los cantati saludos al patara, saludos a toda la gente Eso. linda. Ya, a través es tuyo. Gracias. Igual ustedes allá, que estén muy bien. Muchas gracias por la, por la llamada y como dice la canción, sigue tu camino largo y que, o tu camino a casa. Ah, okay. <risa> oye, oye, oye, Dieguito, ¿no querés dejar sí. en el aire algún temita de proyección para seguir calentando motores? Sí, mira, o sé sea, es que yo creo que puede ser, vamos con Romántico día, ¿eh? Paloma ya. del alma mía. Paloma. Eh, hermo, her, eh, hermoso hermoso tema también. Bueno. O aquella noche, puede ser aquella noche porque la, el, la, la entrada que estamos vendiendo en general se llama Aquella noche o Paloma del alma mía. Cualquiera no, de los dos temas. No, aquella están, noche, están Aquella para, noche. Para para esta para esta hermosa para escucharla bajo esta hermosa luna para que no que no ha abrida. Gracias, Deguito. Ahí está, pues. saludo Listo. a toda tu, tu familia y Listo. feliz regreso a casa, hermano. A ustedes también, que estén bien. Chao, Vicente, a todo el equipo ya Chao, Ay, chao. Hay, hay, hermano. Bien, pues ahí está Dieguito Villanueva, de la productora Coyasullo Marca, que nos deja esta canción, ¿eh? Para calentar motores, y bien romántico, ya que el Día del Amor y todas esas para parafernalias comerciales. Vamos a escuchar a Proyección y esta canción, eh, Aquella Noche. A volverte a ver mía sin tu querer y me faltes toda una vida yo te amaré con ese amor que antes no sabía lo que es querer lo que es querer Bueno, ahí teníamos de repetición proyección esta noche con el abandono y esta noche, ¿eh? mira, qué bonito con luna llena, hermoso. Todo todo todo planificado para para el San Valentín. Oye, eh, vamos a tirar un temita de de nuestros hermanos peruanos también, ¿ah? ¿eh? Vamos a ir con William Luna. Ya Ahí va a elegirlo... Vienes y, Vienes y te vas con William Luna del Perú.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 Truego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Por eso vienes Vienes y te vas Hoy estaban nuestros amigos de William Luna del Perú con este Vienes y te vas, hermosa canción, ¿no? hoy día hace 71 años de compromiso y lucha desde 1953, la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la democracia han sido el motor de, de, de las y los trabajadores en Chile sigamos a avanzan, sigamos avanzando juntos por el futuro más justo ya eh, hoy día se celebra la formación de la central unitaria de trabajadores que antiguamente se llamaba como llamaba Cent central única de chile ya eso fue creado por don glotario bless vamos a escuchar o vamos a ver un poquito una pequeña eh, eh, un pequeño homenaje también a este gran dirigente social que muchos de nosotros logramos conocer. Vamos a escuchar a Clotario Blés esta noche en Lo Guerrero del Arcoíris. Los enemigos de nuestra clase son poderosos, prepotentes y soberbios, y para aplastarlos es necesario unirnos disciplinadamente o sobre toda consideración sea esta de orden político religioso o filosófico primero es vivir y después filosofar la unidad hace invencible a la clase trabajadora y si sabemos usar de ella la oligarquía económica tiene sus días contados ese es mi pensamiento no es odio no, es distinto. mucha gente debe dice porque está no entiende el idioma nuestro. Libertad, justicia y fraternidad no lo entiende. Libertad habrá mientras ellos mandan. Para ellos, libertad para ellos. Justicia, ¿para qué decimos eso? Pues no. este pequeño homenaje, nosotros no podemos saltarlo Te, tenemos dos horas de programa le sacamos el jugo, pero no podemos dejar de pasar, por esto que es tan simple que es el, la reivindicación de todos los trabajadores a través de la central única única de trabajadores les mandamos un gran saludo a todos los dirigentes de esta gran central unitaria de trabajadores bien pues, seguimos en el camino, eh, mire ahora les tengo una sorpresa la gente del Norte se ha a sentir también muy complacida con esta sorpresa. Calatambo al Barracín. ¿Te suena? Calatambo al Barracín. Pero no de una manera diferente, porque la Orquesta Sinfónica de la Novena Región, la Orquesta Sinfónica Juvenil, interpreta un tema muy hermoso que es el caliche de este gran Calatambo al Barracín, pero de una manera muy diferente de una manera sinfónica, con la sinfónica de la novena región de Chile, de todo el sur, este homenaje a Calatambo Albarracil, con esta... Mi nombre es Jorge Luis Espinoza Rodríguez y soy instructor de la fila de primeros violines de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de la Araucanía. Los quiero invitar a que disfruten de nuestro tercer y último video con la obra Caliche del compositor y folclorista Calatambo Albarracín, en un trabajo realizado por nuestros becados y becadas en conjunto con nuestros instructores, coordinación artística y musical además del trabajo de nuestro director musical, Emanuel Leiva. Espero lo disfruten. ...ahí está la Orquesta Sinfónica de la Novena Región... ...haciendo este gran homenaje a Calatambo, albarracín Queremos seguir en esta onda, antes de irnos... ...queremos seguir con con esta serie de homenajes que hacemos... ...porque ya estas personas ya no están con nosotros... ...y esta noche vamos a hacer un homenaje también... ...a quien dirigiera por tanto tiempo... ...que a partir de hace poco, porque el director de la agrupación Barroco Andino que esta noche van a interpretarnos algo muy hermoso ya para todos los vitilmaniáticos este tremendo arreglo de este tremendo arreglador y director del Barroco Andino vamos a escuchar el tema Eleanor Rigmi con Barroco Andino Ahí estaba pues eh, barroco andino con la dirección de jaime soto obvio y recordar a esta gente que ha hecho un aporte musical a nuestra a nuestro gran gran ciclo musical que tenemos en nuestra patria cierto y que tampoco lo valoramos a veces bueno en los guerreros hemos tratado de hacer un programa hoy día eh, bien homogéneo a ¿eh? bien con harto homenaje, con harta música, con contactos, con, con también sorpresas. Oye, la otra semana tiramos Rafting Maipo, ¿ya? Para que, a ver quién se lo va a ganar esta vez, ¿ya? Ya han sido dos parejas de... de Una de pololo y otra de esposo, que tuvieron el agrado de... Así que va, vamos a conversar con Gonzalito para que nos regale una tirada más de fin de año, ¿no? de fin de verano, por fin, fin de año, de fin de verano, ya, es que después comienza todo lo, todo lo que significa la, el movimiento escolar, que es terrible. Bueno, ya no estamos despidiendo, ya no estamos yendo de la sintonía, de agradecerles como siempre, que se conecten con nosotros, que estén con nosotros, les damos las gracias también a todos los amigos de El Cajón del Maipo a través de la 105.9 Radio Cajón y Ray Radio Puente Alto, por supuesto, Radio Puente Alto y programa Guerreros del Arcoiris. Dejo los micrófonos para que se espía el, el Seba hoy día. Estuvo medio callado usted, cabro, y día. Eh, sí, no, pero claro, tratando de que salga todo lo mejor posible. Las cancioncitas, todo y salió bien el programa así que nada agradecer a la gente claro ya, y, y decirle buenas tardes también porque estamos a la el día sábado a las 2 de la tarde sigue buen muy buen almuerzo que lo sigan disfrutando si nos pueden escuchar de nuevo el sábado si se quedan con gusto a poco Ahí, claro porque sabemos que esta música no se toca en ningún otro lado de esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile estamos en deuda sobre todo las la emisoras las más conocidas ¿no? que ponen siempre siempre la música que está ahí en la industria musical no nosotros estamos un poco alejados de eso. estamos tocando la música que nadie toca <ríe> así que bueno, pero bueno. hay mucha la gente que nos sigue sí. y les queremos dar las gracias a cada gente que se suma, un saludo para la gente de Osorno, para la gente de de Arica, que les vaya muy bien este fin de semana a todos los hermanos ariqueños en este gran gran carnaval Sí, pórtense bien porque andan y, andan y, los sacras y, <risa> siempre los carnavales ahí metidos Y además, cargando pilas para abril para el 6 de abril para estar junto a Proyección y Coyasullo Marca Vamos a estar ahí, vamos a estar Oye, nos vamos a despedir bien arriba, bien con los ánimos bien caldeados para dejarle este veranito que quedan pocas semanas para que las disfruten, se levanten tarde, puedan salir, no se olviden de traer la basura donde vayan, no hagan fuego, no hagan fuego, por favor. Ya lo que significa un incendio, lo que la catástrofe que, que hemos tenido durante tanto tiempo. Así que cuidado con eso, cuidado con con también regreso no no beban chiquillos, dejen las llaves no beban no ve no, no beban y conduzcan porque esas cosas esa mezcla no hace bien nos despedimos hasta el próximo miércoles si dios permite y la pacha también permite que estemos junto a ustedes como de costumbre junto a la gente linda de América andina nos vamos con esta esto estos amigos me salió de recuerdo el otro día aquí en la radio Cuando nos visitaron hace... ¿Para uh, qué voy a decir? Caleta de año. Así que un saludo para todos los chiquillos que formaron parte de La Chicha y su manga. Y este... Con amor y cariño nos despedimos para hasta el próximo miércoles estar con ustedes. Y toda la música andina latinoamericana y todo el sabor de la música chicha. Ahora se las dejamos para ustedes para que la sigan disfrutando que es la sintonía de Radio Puente Alto, que tiene muchos programas muy entretenidos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!